Todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La mejor ficción también se escucha. Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte. La catástrofe de la estación espacial Mars 3, financiada con capitales privados de prima del multimillonario Aaron Forbes, resulta un duro revés para el proyecto de colonización extraterrestre.

¿Qué pasó allí? La gran pregunta. ¿Qué pasó realmente allá arriba? Retornados. Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99€ al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren? Pues con la tecnología Presense. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas.

Que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-136-136.

My knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you

Éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa FM. Europa. Sigues escuchando la nueva Europa FM. En cuarto de hora alcanzamos las 8 de la tarde, ahora menos en Canarias. Un saludazo enorme de Tony Loarces. Hola, hola. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Cuéntamelo si quieres a través de las redes sociales. s í Europa FM en los perfiles verificados de Facebook, Twitter e Instagram.

Y quédate con nosotros porque tenemos muchas más canciones. Llegan Sidecars que estarán en directo el 18 de noviembre, en Málaga el 19, en Murcia el 26, en A Coruña. Regresan con algo que se llama Caballos Salvajes por todo lo alto. o

ずにいる。

Berenz, El sonido de los Green Day, pero antes llega Blas cantó con un temazo espectacular que se llama El No Soy Yo. Por cierto, tú podrías ponerte al día en cuanto a las noticias de tus artistas favoritos visitando nuestra web, europafm.com. Venga, que la música continúa en la nueva Europa FM. Una y otra vez, tu cabeza vuelve a pensar en él.

よ e s t、no. o い、yes no、yo.

ピッタリの前に行くとう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう

「うん」「うん」「うん」「うん」「うん」「うん」「うん」

どうしても言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを n うことを言 u ことを言うこと o n うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと

ピンポーン。

エドファー。<Europa. S 3>

Pass. Seven years has gone so fast

What I lost, wake me up when September

Son las 8, las 7 en Canarias. Contigo, t o n i Loarces. Muy buenas tardes, noches, es un placer acompañarte y presentarte t e m a z o s como este. Bam, bam, Camila, Cabello y Ed s h e e r a n

Could've never imagined even having doubts But not everything works out No, now I'm out dancing with strangers You could be casually dating

8 minutos a h o r a menos en canarias feliz tarde noche feliz inicio del fin de semana un saludazo enorme de tony lo arces con tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre nuestro próximo protagonista es de alcázar de san juan y yo no lo sabía hay que ver qué veranos más grandes h e pasado yo en alcázar de san juan en villafranca de los caballeros con esas lagunas tan bonitas bueno que me compré una casa y todo allí así que con eso te lo digo todo

Pues d a n i Fernández llega a la nueva Europa FM con clima tropical y el clima tropical que hace ahí en su pueblo,、eh. o、oh, q u é bien se está en Alcázar de San Juan! Un abrazo enorme para toda la gente que nos escucha desde allí, mollón g o de comercios en la calle principal, a través del 97.6. Venga, el temazo de vuestro paisano para vosotras, para la peña de Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Desde la estrella polar.

Fundimos junto a mis i n っては、ファッドの人たちにとっては、ファッドの人たちにとっては、ファッドの人たちにとっては、ファッドの人たちにとっては、ファッドの人たち d と d ては、ファッドの人た r にとっては、s ァッドの人たち e とっては、ファッドの人たちにとっては、フ

ヨーロッ e

¡Tranquila! Últimamente en los últimos meses, me refiero a n i c k i Minaj. Significará eso que está preparando un nuevo trabajo y pronto nos va a sorprender. Mientras tanto, este Starships.

Y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial en Lighted, impulsado por Fundación Telefónica, IEU University South Summit y Fundación l a c a i x a y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlighted.education.

Por fin llegó el 11 del 11 de Shane. Me he comprado dos vestidos, zapatos y ropa para el bebé. Con unos descuentos increíbles. Hasta el 85%. Ya puedo estar a la última sin gastar una pasta. No me lo pierdo. Voy a hacer muchas compras. Lo tienen todo: moda, mujer, hombre, niño, complementos, cositas de decoración y mucho más. Y con muchas ventajas en envíos y devoluciones. Descarga la app y empieza a disfrutar. Shane, vale la pena probar. Vale la pena comprar.

e l minuto uno se busca un culpable, y el culpable es el capitán del barco. Y está por aquí estos días. Está jugando ah, ah. ahí. Capitán, ¿quiere enviarle algún mensaje a la sociedad española? Salvados. Prestige, 20 años después. Segunda parte. El domingo a las 9.25 de la noche, en La Sexta. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren? Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre.

Show, kicking with your torso, boys getting high, and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, got you got,、change. we got, everybody i got the gift, gonna stick it in the gold. It's time to move i t

¡Vamos a ver!

Escuchando la nueva Europa FM con tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre, y ahora es momento de escuchar a n Warren de los One Republic. Feliz inicio del fin de semana, no te muevas de nuestro lado. i t

¿Tienes encima? ¿Pero qué haces? O f ya he empezado muy、Pero、bien. Me vas Entonces, a utilizar a ver, un para una estoy... videollamada. a Voy a hace r la, la pregunta más importante de vuestra vida? ¿David o José? Ay, Dios. David, David, no sé. Estamos haciendo、okay. una videollamada. En directo desde el móvil de Vered a Estopa. Muñoz, de s t o p a ¿No se puede realizar la llamada? No. ¡No! Vale, pues a José. A José, a José. siempre nos gustó más, José. Dale, dale a José, dale a José. Vale, a ver, vale, para,、sí. para, para, para, mándame una nota de David. Es que yo me e s t o a r e p i t i e n d o me estoy arrepintiendo. Mándame una nota de David. Vale, nota de David y sticker guarro. No, sticker guarro. Sí, sticker guarro, sí. v e r e no tiene sticker guarro. Que no, dices no. s o l o tengo sticker guarro.

De lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Con Eva Soriano e Iggy Rubín en Europa FM. Las buenas historias se cuentan al oído. Es el Totorreina de la mafia gallega. Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento.

Y si no se dedicase a la coca, seguramente se g u i r í a siendo un cabronazo, porque era su forma de ser. Lo que menos me imaginaba yo es que podría estar haciendo descargas de cocaína de un volumen tan grande. Señoría, yo no puedo vivir sin esto. Es que necesito descargar adrenalina. Necesito que la policía me pise los talones. c a r l i n e s Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Tienes 15 días de suscripción gratis.

De lunes a viernes a las 7 de la tarde. ¿Nos gusta ser su compañía? Y ahora son soles. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Antena 3. La tele abierta.

パ

Siempre! EuropaFM! Europa! <FM. S 2> Europa. Y ahora déjame que te presente la última canción de Pablo Alborán: Carretera y Manta. Carretera y Manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré.

Buscando la salida Quierta una copa Que suze mi ropa Paro el coche en la esquina La luna se acuesta Y el sol siempre brilla Brilla q u i e r a c de t e l i d i o t a Que temo la nota Las manos miran al cielo Los ojos se cierran Pidiendo un deseo Deseo Deseo

もう一度言うと、もう一度 a うと、もう一度言うと、e う一度言うと、もう一度言う i もう一度 r う i もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、も e 一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一 e 言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度 l うと、もう一度言うと、もう一 e n c o n t r 度 buscando la salida que e 度言うと、もう一度言うと、も s u 度言うと、もう一度

La deseo dese

もう一度、もう一う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、

p a r a el coche en la esquina, la luna se acuesta Y el sol siempre brilla, brilla q u e e r a s de este litiota, que temo s la nota Las manos miran al cielo, los ojos se t i e r r a n Pidiendo un deseo, deseo, deseo

Y tus favoritas de siempre, Europa. Europa. <tose>

Puntito de alcanzar las 9, 8 en Canarias. A partir de entonces, Cristina García será la encargada de seguir presentándote tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre en la nueva Europa FM. Nosotros, nosotros cerramos ahora con The Kid l a r o i y con Justin Bieber. Y esto que se llama Stay. Feliz noche. Un saludo de Tony Loarces.

Wake up, I'm w a s t e d

I'm so tired.

FM

De siempre.

acaso no te habías dado cuenta son las 9 y las 8 en Canarias y estamos a viernes

Semanas i n darnos cuenta, nos hemos plantado en esos días mágicos para descansar, para disfrutar. Bueno, que a lo mejor te está tocando trabajar, pero nosotros aquí en Europa FM te vamos a seguir acompañando. Bueno, que son las 9, 8 minutos, las 8, 8 minutos en Canarias. Un beso grande de quien está contigo, de Cristina García.

Follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet Well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell

Noche de viernes que te apetece escuchar y disfrutar una dosis extra de energía. Bueno, pues qué mejor que concentrar toda la radio contenida de El Canto de Loco en una de sus mejores canciones, Derroche de Imaginación en Eres Tonto, que lo dicen ellos. ¿eh? Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio.

Auxilio por no ver nada que me llene en el camino Auxilio por ver que hay mucha falta de cariño Me paro y me pregunto por qué no vives Rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio Que te llene de valor y que te quite s del suicidio De tener que depender

ただ、ただただただただただた a た a ただた d た de だただただただただただただただただただただただただただただ a だただ e だただただただただただただただただただただた t ただた a ただただただただただただただただただただただ e だただただただただた a ただただただただただ o だただただただただただただ e だただただただただただただただただただ o だただただただただただただただただただた

Ya, ya empezamos muy、Pero、bien. Vas Entonces, a utilizar a ver, un para poco... una videollamada. Voy a hacer la, la pregunta más importante de vuestra vida: David o José? Ay, Dios. David, David, no sé. Estamos、ah, haciendo、okay. una videollamada. En directo desde el móvil de Beret a Estopa. Muñoz, de Estopa. ¿No se puede realizar la llamada? ¡No! Vale, pues a José. A José, a siempre un gusto más, José. Dale, dale a José, dale a José. <risa> <risa> vale, para, para, para, m a n d a m una nota de David. Es que yo me、ya、estoy arrepintiendo, me estoy arrepintiendo. Mándame una nota de David. Vale, nota、vale, de David、vale. y、vale. sticker guarro. e s No, sticker guarro, sí, sticker guarro, sí. Beret no tiene s t i k e r guarro. Que no, dices loco. s o l o tengo sticker guarro.

Especiales. De lunes a viernes de 7 a 11 y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Con Eva Soriano e Iggy Rubín en Europa FM. Tómatelo menos en serio. No quiero que suene amenaza, pero si no has pillado tus entradas en f i e r para el fiestón que estamos montando, igual ya es un poquito tarde. Este sábado, 12 de noviembre, tómatelo menos en serio, llega a Sevilla para celebrar la fiesta de San Patrick Silver.、Sí,

A partir de las 5 de la tarde estaremos en Isla Mágica con un pedazo de invitados sorpresa. Se vienen Valeria Ross y Carlos Marco para a n i m a l el cotarro. Puedes bailar fuego con los grupos que van a pasar por allí como 21.、Sí. Pilla tus entradas ya en f i v e r que quedan muy poquitas. Venga, corre. Vámonos. Tómatelo menos en serio. Los jueves y viernes a la una de la madrugada en Europa FM.

Hoy es el día del soltero. Llegó el 11 del 11 de Shane. Genial. ¿Y tendrán algo para mí? Claro, en Shane lo tienen todo: las últimas tendencias en ropa de hombre, mujer, niño, zapatos, complementos, decoración del hogar. Date prisa. Los descuentos son increíbles: hasta el 85% y con muchas ventajas en envíos y devoluciones. ¡Qué ilusión! Ahora mismo voy a descargar la app de Shane. Shane, vale la pena probar, vale la pena comprar.

Estudiad bien las redes sociales porque, si lo hacéis bien, es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas tú? Es i m p o r t a n t í s i m o contrastar. Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. i w h a t Y para los más pequeños, AmiBox Kids. Descúbrelo en A3Player.

エクスティックスファイターズファイターズファイター a ファイターズファイタ

The story of my life I take

Walls are the colors that I can t change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. And I'll be gone, gone tonight. fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.

The story of my life, I take her home. e I'll i d r v

Chasing The c l o u d story h e s t of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is f r o z e n

son las 9 de la noche 28 minutos las 8 28 si estás en canarias poco queda de la rosalía en su época de artista callejera lo que pasa es que sigue manteniendo esa humildad y ese carácter tan tan especial esto es despecha esta es la canción que te va a envolver durante todo este fin de semana bueno y la semana entera

フォークラファーマーフォークラファーエナー La noche es larga, la noche esta b u e n a m a n d o violenta, sin el problema

もう一度、私はのことを忘れないでくだい。

Gina Con el mexicano Alex Sintec y Anato Roja r en Duele el amor.、Hey. 20 minutos solamente para que alcancemos las 10, las 9 en Canarias. Vamos a volar a Escocia desde Glasgow. Llega uno de los hombres más originales del momento. Es jugantísimo, pero además de cantar con una voz tan, tan increíble.

Que tiene un sentido del humor solo tienes que hacer un repaso a sus redes sociales enganchadísima estoy a Luis Capaldi con Forget Me Days,

told your friends you want me dead and said that I did everything wrong And you're not know wrong Well I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on Cause I'm

Grey. My heart is still your place, babe Guess I l l still feel the same No, you can't stand my face Some stars you can't erase, babe Guess you still feel the same Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on

éxitos de hoy y tus favoritas de siempre. Europa. Europa.

Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros. Además, tienes un portátil Asus Vivo Book y 5 con 12 gigas a 699 euros. Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta, condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Las buenas historias se cuentan al oído. Mientras está fuera por trabajo, mamá y yo tenemos un trato.

Cuando me voy a la cama puedo llamarla y ella me cuenta historias. Si a ti también te cuesta dormir, te invito a que vengas conmigo. Quizá no te lo he dicho. Mi madre es astronauta. ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial. Pero primero tenéis que cerrar los ojos. ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio.

Momento y en esta noche de viernes para escuchar a un caballero sin duda especial. Bueno, de una serie polémica surge sin duda un cantante y una estrella polémica. Actor, canta, compone Paul Grant. Tengo la impresión de que se está acabando el mundo y no quiero que se acabe si tú y yo no estamos juntos en esto. Perdón por ser.

やった

私の家族の人たちにとっては、私の家族の家族にとっては、私とっては、私の家て私の家族にとっては、私のとっては、私の家族にとの家族にとっては、私のて私は、私の家族にとっては、私の家族にとっては、私の家て私は、私の家族にとっては、私の家て私は、私の家族とっては、私とっては、私の家族は、私の家の家族にとっては、私の家族に私は、て

フォトグラフィア。<algo>

de hoy? Tus favoritas de siempre. Europa. Europa.

Acaba de estrenar Rihanna para la película de Marvel Black Panther Wakanda Forever, pero de momento vamos a tener que esperar para escuchar sus nuevas canciones. Bueno, que en cinco minutos llegamos a las 10, las 9 Canarias, hora de cenar, de salir con los colegas y de escuchar a Álvaro Soler.

はい。<ア>

Haciendo compañía en esta noche de viernes aquí en Europa FM. Europa. La canción comienza tan enigmática: San Giovanni con Aitana en Mariposas. Y no ponga la canción, que es que suena.

すごいわゴブル

ほいやのうわらんまりぽさしや

Favoritas de siempre. Europa. Europa.

Tenía en Europa FM de ponerte esta maravilla. Bueno, hace pocos días que ha estado en nuestro país, ha estado en el hormiguero además para hablar de sus 55 años recién cumplidos y de su nuevo disco y de Bibi Rexa. And the Blue, David Guetta.

Noche vuela, ya son las 10 y 14 minutos, las 9 y 14 minutos en Canarias. Bueno, a ver si lo decimos bien, n q u e es? Eidel, así es como ella quiere que la llamemos. Y sea como sea, nos siguen cantando con canciones como esta: Someone Like You. I heard that you

Came true. Guess she gave you things I didn't give to you. o l d friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I.

couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face. And that you'd be reminded that for me, it isn't over.

state You know how the time flies only. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze bound by the surprise.

Uh, ya ha empezado muy bien. vas entonces, a utilizar a ver, un para una, estoy... una videollamada. Voy a hacer la pregunta más importante de vuestra vida: David o José? Ay, Dios. David, David, no sé. Estamos、oh, haciendo、yeah. una videollamada. En directo desde el móvil de b e r e d a Estopa. Muñoz, de Estopa. ¿No se puede realizar la llamada? No, vale, pues a José. A José, a siempre n o gusta más, José. Dale, dale a José, dale a José. <risa> vale, vale, para,、sí. para, para, para, mándame una nota de a u d i o Es que y me e s t o a r e p i t i e n d o me estoy arrepintiendo. Mándame una nota de a u d i o Vale, va. nota de David y sticker guarro. No, sticker guarro. Sí, sticker guarro, sí. Vered no tiene sticker s guarro. no, diceslo. Si solo tengo sticker guarro.

Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-136-136. Si no lo veo, no lo creo. ¿Te suena esta expresión? Así se trata cada día a miles de personas con discapacidad orgánica. En COCENFE reivindicamos nuestro derecho a estar presentes en todos los ámbitos de la vida y a que se nos reconozca. Porque tenemos mucho que dar.

Siempre. Europa FM. Europa.

Acompañamos y pasamos esta noche de viernes.、Europa. Por supuestísimo, en Europa FM, en la nueva Europa FM, cuando son ya las 18:29, las 9:29 en Canarias. Bueno, hagas lo que hagas en este fin de semana, que a lo mejor estás trabajando, a lo mejor estás viajando, a lo mejor estás volviendo a casa. Nosotros queremos ponerte las canciones, las canciones con mejor vibras del mundo. c o m o m a n u Carrasco, de esto hay que aprender, e h hay que vivir el momento.

Indonesia、no e no、mucho más

みんな、はいくびびるえ momento。えさのしゅばいらん。las agujas del reloj。あらそろきよ、あらそろきよ。みんな、はいくびびるえ momento。みんな、みんな、はいくびびるえ momento。

俺の家族のために、俺の家族のた n に、俺の家族の e s に、俺の家族のた a に、俺のために、e のために、俺のために、俺のために、俺の a めに、俺のために、俺のために、俺のために、俺 i ために、俺のために、俺のために、俺 l ために、俺のために、俺のために、俺の o めに、r のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のた s に、俺 i ために、俺のために、e のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺 e ために、俺のため a 俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺のために、俺の condenan sin piedad

Para una de las chicas, yo creo que más valientes del mundo del pop es s Elena g o m e z y esto se llama Wolves.

Es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Tío, s o n t o d o s p a n e s de la misma masa. u n conglomerado h u m a n o global y u n i f o r m e La m o c h u f a la m o c h u f a la m o c h u f a Me g u s t a el u o m b r e b u e n o será lo único de ellos q u e te vaya a g u s t a r Son u n o s malnacidos, tío. q u é q s é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é o s é ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q u

De Santiago Lorenzo. Sí, señor, la mochufada pura. Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora, gente que escucha. Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas tú? Es importantísimo contrastar. Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible.

Bueno, que no te d e s v i s t e s que esto es Europa FM, el sonido de la nueva Europa FM que esperemos te guste tanto, tanto como nos está gustando a nosotros. Bueno, y en 15 minutos, las 11 de la noche, las d i c en Canarias, estará emocionado, imagino. Me da a mí que Sebastián Yatra, además de actuar en directo, que va a actuar en la entrega de los Grammy Latinos la semana que viene en Las Vegas, va a ser uno de los ganadores y uno de los triunfadores. Esta es la dulzura hecha canción con tacones rojos.

メン y ルの世界の世界の世界の世 e e 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 e 世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 e s 界の

もう一度見たらいいな。Hey, no

なにいやでみしょ

Favoritas de siempre. Europa.

11 las 10 si estás en Canarias aquí por supuesto en Europa FM sabes que Beyoncé ha inspirado un estudio sociológico si lo diré que se llama Beyoncé la intersección bueno pues lo ha escrito una socióloga madrileña y habla de cómo tenemos la percepción del artista y de su música hombre s suena grande con Break my soul

I forgot how we act outside

ganarías。No sé si t た estás tan abducido o abducida como yo con bambam Bam de Camila cabello <Hey, nobody. S 3> we。

How am I?